Cayetano, ¿en Juan el Bautista de qué trabajaba? Porque pone la Biblia de que iba siempre qué? predicando y iba con un taparador de piel y comía um, cosas del campo y miel y siempre estaba predicando con ¿Pero de qué trabajaba? En general, viviendo en un campo ganado central y todo en general ganado, no andaban, o sea pastores de ovejas ah, de otros animales so, pero esto de vivir del cuento como por él, lo presentan así como a unos gandules ah la oración y todo esto ha sido siempre para justificar fraigos y monjas y una no ya. Sí, comía así, ah, claro. comía así, comía lo que venía bien, y punto, y... Han... estropeado. Estropeado, claro. Han estropeado porque... tenemos. Por lo, ah, no lo importante es no... Tan pronto, ...no bajar más. Las primeras. Ya. ¿Cuál, ah, ¿qué otra más? ¿Cuál es de las primeras? Este que no? pone... Sí nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura ¿Eso sea, qué volvió? ¿que no se ha de reformar res? ¿que se ha de comenzar de cero? Ay, por aquí, ya se ha dicho todo ¿que uh, res de reforma psiquitálica? Sí, ¡Nicca! Tirada en tierra y eh, comenzar no, a romper no, de castellano No nuevo reformar la iglesia de su tiempo? Pues sí. no Por no, tanto no hay que reformar ninguna Iglesia, hay que reformarse uno mismo, es para el Reino de Dios, cada uno en sí mismo. Esto, esto es la verdadera reforma de, de la persona misma, no eh, reformaremos esto, ¿y para qué?, si después se cae otra vez. No. Es el ser humano que tiene que cambiar. Si no cambias tú, no cambia nada. Eh, en el capítulo 13, versículo 17, dice Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo que vieron, y oír lo que oís y no lo que oyeron. Esto se refiere, Cayetano, a, a que no, no, no escuchaba a la gente, no, no veía. Sí, pero... No le interesaba. No, la cosa es sencilla, pero Jesús vino a decir lo que a veces hay personas que dicen por aquí. Una cosa sencilla, ¿eh? ¿Qué dice mucha gente que viene a la península? ¿Qué dijo Poncha de María? Que teníamos mucha suerte de conocerte a ti. Entonces él, él es esto. Ella tiene ojo entonces. Entonces Ayelani? era esto. Claro, claro. Pasaba igual. Pasaba igual. Ah, mucha gente muerta. Y por esto Jesús tuvo que decir a eh, eh, si tenéis suerte que me, me veáis a mí ahora. ya que es que es lo mismo. Y, y eso de si sí, de las primeras Runa, ya. del capítulo 7 del capítulo 7 lo que dicen de las tradiciones rabínicas que decían que los discípulos comían pan con las manos impuras sin lavarlas ¿qué significaba? que significaba no que se refería a lo, a, a lo espiritual que no había limpieza de corazón de espíritu en los fariseos y escribas o no aquí estamos otra vez con la tontería ¿ves? a ver, te pues de de Julio, sí. de religión, claro, se critica la religión antes de ponerse a comer sí reza, y oración y se lavan las manos sí pero por la higiene por la higiene exacto sí. y desde este momento Pues lavarse las manos sí. ha sido algo. Una tradición. Una tradición, sí, exacto. Sí. Pero es por la higiene. Entonces sí. pasa que allí la gente lo hacía por la ceremonia religiosa. Sí. Y entonces, claro, esto no se daba la mano a las manos. Pero era por el sentido como la gente dice: eh, este ya no va a misa. Mm. ¿Entendéis sí, la cosa? Ya, ya. Es el plan sencillo que tenéis que buscar. Sí. ¿y quién dice después? Y, y este de, en, el, en el capítulo 7 pero el versículo 15 del capítulo 7 que dice la verdadera pureza la verdadera pureza se refiere a que no había que tener sentimientos malos de envidia de rencor, de odio, es una parábola pero dice Cayetano, esto de la verdadera pureza Dice, dice eh, En el versículo 15 Se eh, refiere cuando dice Llamando de nuevo a la muchedumbre les decía Oídme todos Y entender, entender. No hay fuera del hombre No hay, no hay nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre el que tenga oídos para oír que oiga cuando se hubo retirado de la muchedumbre y, entran, y entró en la casa le preguntaron los discípulos por la parábola y él les contestó ¿también estáis vosotros faltos de sentido? ¿no comprendéis? añadió declarando puros todos los alimentos que, que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle porque no entra en el corazón sino en el vientre y es, es peligro, eh, bueno y, y decía pues lo que del hombre sale eso es lo que mancha al hombre porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos y, y los hurtos, todo lo malo los adulterios y las impurezas, la envidia, la blasfemia, por eso te decía que esto de la parábola de la verdadera pureza se refería a que no había que tener sentimientos malos, ¿o no? No, no doy cuenta de esto. tampoco voy bien, tampoco, tampoco voy bien así, ¿De qué vos haces Que Eran tan ignorantes como ahora mismo, sí, mucha gente ignorante ¿eh? no quiere decir en el la palabra de insulto, eh, mm -hmm. cuidado sí pero allí los hombres ¿no? eh. tenían que pensar caramba, si somos todos si Jesús de Nazaret ya lo ha dicho y sí. ahora le preguntamos otra vez lo que ha dicho claro Si sí, ya lo dijo en el monte, en, ese monte, en el ser monte, bienaventurados, todos de limpio corazón. Sí. Porque eso es de la Bueno, es nación. Pero, de limpio corazón. Entonces, sí. ¿qué pasa aquí? Ya. No dijo de limpio estómago. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Porque no que que en la comida. Ya, sí, ya. Sí. Sí, ya lo entendí, claro que el ser humano después tiene que ir con cuidado con lo que come, eh. pero eso no contamina el espíritu sí, sí. de la salud, si acaso. Um, ¿Sí? yeah. Por lo tanto, limpio corazón. Eh. Si tienes el corazón limpio, ¿qué pasa? Yeah. ¿Qué tus ideas son buenas, son positivas, son de, de bondad. Mm. Sí. Uh, el capítulo 11 dice, esto fue cuando la entrada triunfal en Jerusalén. ¿eh? Dice, y, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía se fue a Betania con los doce. ¿Sí? Bueno, Betania era donde estaba la posada de, de Marta, María y Lázaro, pero dice que se fue con los doce. ¿Sí? No puede ser, porque no eran doce, si había hombres y mujeres que le seguían y niños, ¿no? ¿Sí? Y porque aquí viene doce, siempre el mismo rey. No, pero si sí ya no tenéis que preguntar esto, si porque pone o no pone, si algo ha dicho lo no ha querido. Para toda parte con los dos. Tenéis que sacar la, la idea, qué claro. es lo que quieres decir con esto. Claro, que yo creo que se reunían con toda la gente que lo seguía. Ah. Eran hombres, mujeres, Pero dos, yo no, no, no se tampoco lo no importante es, no. es, ¿qué es esto? ¿A qué te honra eh, Bueno, Cristo? cuando entró uh, en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén. Mm. Cuando se acercaba de la Pascua y todo eso. Sí. De... Sí. ¿Pero qué es lo que os interesa? Eso, tú tienes que, le, que decir de lo que no has entendido de eso. No, los, yo lo entendí. Yo solamente lo que estoy explicando es que, que siempre está con los elegidos, con los, elegido, sí. con los doce, claro. sabiendo que no es así. Siempre hay gente. Eh, claro. Siempre había gente, yo creo, ¿no? no claro que sí. Y se reunirían allí, me imagino, como cualquier parte, comieron, bebieron, Exacto, y claro. les hablaba. Pero esto, esto, no tiene tanto interés como se dijo algo allí, ¿qué hay? Esto es lo que hay que buscar. ¿Un mensaje? Un Ah, no, los claro, mensajes yo claro. llevo... es lo más importante. Claro. Porque vamos a escuchar una conferencia. Sí. Supongamos que si vais vosotros a escuchar una conferencia. Paula. Y después venís y os digo, ¿qué ha sido de la conferencia? Sí. Ah, había mucha gente, y muchas luces encendidas, y ahora ha un buen estar, y había pasión y sí, todo la música que han dado, y los señores iban vestidos así, y, y me explicáis cosas, y yo digo, pero si esto no me interesa, lo importante es la conferencia, ¿qué ha dicho este hombre? Bueno, aquí hay algo que vale la pena. Eh, capítulo 12, versículo 25 Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento Ay, oh. sino que serán como los ángeles que están en los cielos y esto es lo de la reencarnación que ha llegado también ¿eh? Pero, ¿qué dice antes? Que no resucitan, ¿eh? Es el espíritu Pero, que dice antes de esto? Bueno, ¿y esto de la, de la confesión de Pedro fue verdad? o no? Eh, la confesión de Pedro confesión, que, confesión lo que le dijo sí, pero bueno, Pedro, bueno, Pedro a Jesús que le dijo bien. iba que iba Jesús con sus discípulos a las aldeas bien de Cesaria y de Filipo y en el camino les preguntó ¿quién dicen los hombres que soy yo? y ellos les, les respondieron diciendo unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas él les preguntó ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? respondió Pedro y le dijo tú eres el Mesías y les encargó que a nadie dijeran eh, eso de él ¿qué significa eso? que no, que no querían que, que supieran no, que supiera nadie que él era el Mesías ¿Qué dice y luego ya pasa a la primera predicción de la pasión. Ah, que no tenían que decir nada. Sí, que no tenían que decir que él era el Mesías. Sí. Eh, eso también es mentira. Aquí estamos otra vez pues... con la manipulación del Vaticano. Sí. ¿Eh? Han trastornado sí. aquí todos los sencillo que hay. Sí. ¿Qué dice la gente? ¡Oh, hombre, que tú eres un... sí. tal y tal y tal. ¿Y vosotros qué decís? Sí. Claro. Cristo, Hasta que el... Pedro le dijo, para mí tú eres el Mesías. El Mesías es el Cristo. Y Jesús le dijo, pues, a nadie le, le digáis eso. Si es un animal, ¿eh? Ah, sí. es un animal, A nadie ¿eh? le, le digáis ¿Es esto Cristo. de él. El, tú eres el Cristo, el Espíritu, que claro, está sí, en ti, en claro. el obrero carpintero. Sí. Eres, el, pues, el Mesías, eres el Cristo pero esto se puede decir de vosotras, de mí, de cualquiera si sí. realmente tenemos el Cristo es ahí la cosa mm, yeah. sí. y lo disfrazan de una forma. y la tontería no digáis, ¿eh? ¿eh? ¿qué pasa aquí? y esto Cayetano, lo de... yo os digo ahora no digáis a nadie que yo predico estas cosas, ¿eh? no digáis que Cayetano predica estas cosas, ¿eh? sí mentira capítulo 13 Versículo 17, esto se refiere Cayetano a las, a las señales antes del fin, ¿eh? por ejemplo dice, más aire... podría significar de que no, en estos tiempos no convendría tener mucho hijo al mundo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Leer. Sí, porque son los finales de, lo que, de lo, que, por lo que viene, que no conviene que pasen todas estas cosas, ¿no? Pero leer, ¿qué quiere decir? Sí. Una, ya la, la semana nada. Por la, ya, la, la, otro, la, porque si se sí. Sí. ya ha dicho Cristo en otra ocasión las palabras que os hablo son verdad son espíritu aquí tanta cosa si no me dejas la capa y si te vas a la calle si.. Sí. acá hay tantos entonces? eso no ¿Mm? eh, y en la 22 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para enseñar, para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Bueno, esto se refiere a todos los pastores, a todos los curas, a, todo lo a, a todos los que a todos que se forma. creen maestros humanos. A, en este caso, a todos. A todos los grupos llamados esotéricos, espiritistas, partidos políticos, en fin, Hay Tanto engaño en el mundo, y en las organizaciones y en personas. Me explico. Sí. Hace una, una semana, no sé qué, Pepe estaba contando estos días que le pasó hace César, a César, a César, semanas. Sí. Que se encontraron con un gitano en la calle. Y le vendía un reloj por 10.000 mil Ya. Yeah. No, no. Prisa, yo tengo también muchas preguntas. ¿Sí? ¿Sí? No, no, mira. No, yo, los no. Pues claro. no Leí poco a poco lo Pero lleno. uno de los que estaban allí sacando no, la espada, eh. y yo el siervo no, eh. del sumo sacerdote, la cortándole la oreja. Eh. un ¿Ah? siervo? Esto se refiere a Cayetana cuando lo iban a coger, ¿no?, a Jesús. entonces quisieron defender los apóstoles. Sí, pero y entonces uno, se ve que estaban allí, sacó la espada y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, esto yo, yo una vez, yo sí, sé que lo explicaste y dijiste que es imposible que los apóstoles hubieran tenido espadas. No es esto solamente. Tenéis que tener la idea clara de que el llamado, dejemos ahora la otra la parte de la Biblia, el llamado Nuevo Testamento, los Evangelios son de parte, a ver también de lo demás. ¿Qué tal no. Cu Espera, cuatro Evangelios. Sí. Leed es, los cuatro Evangelios poco a poco y meditad mucho y veréis la anima larga tú has leído, ¿y dónde dice esto? ahora te lo repito otra vez ¿eh? lo repito de nuevo no, no, hay en otro lugar que dice que hirió a un centurión ya, entonces se y Pedro, que tenía espada hirió uh -huh. a un centurión o sea, a un capitán o comandante del ejército romano ¿Aquí ah, qué dice? Aquí dice que, hirió al siervo del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es por ah, aquí que tenéis. Ah, es El, que no hemos leído ese otro todavía, no lo hemos leído. Ah, veis. Okay. Ya, ya, entonces sé qué. hay que leer los cuatro y después venir. <risa> después, en un lugar dice, ¿qué Bien. dice aquí? Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, y dio al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Sí. ¿Y qué? ¿Qué más? Y respondiéndoles Jesús les dijo, ¿cómo entra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Con este que hirió, ¿quién fue? Aquí. ¿Aquí fue? ¿Quién fue? Ah, que aquí no lo pone. Pero uno de los que estaba allí pone. ¿Qué dice antes? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro, maestro y le besó no, no, tampoco era ese porque ese era Judas ah, antes no, no, no lo dice nadie, dice sí, vamos, ¿eh? y después en otro lugar que dice y Pedro que traía, que llevaba espada otra animadada y a un centurión y Jesús le dice no sabes que a espada mata a espada no humanidad le puso otra vez la oreja a ser otro milagrito de estos del Vaticano y esto es la animada otra tontería del Vaticano porque de haber sido esto de verdad a mí mismo habrían matado a golpe de espadas todos los soldados a Pedro ah claro según se lo habían cargado claro ¿Cuáles son estas cosas que tenéis que hacer? Ya, ya. ¿Y cayetano? ¿Y por qué? ¿Qué le preguntáis ahora? ¿Fue verdad que Judas traicionó a Jesús? ¿Eh? Judas traicionó a Jesús. Eso fue de de verdad. De, de que dijo dónde estaba para que lo cogieran. lo cogiera. Pero veis? veis las cosas? Sí, pensad. ¿Qué os dice esto? Es en, en, en la tercera parte, ya en el capítulo sí. 14 Jesús estaba en todas partes, nadie había llegado, lo no había que checarlo lo, lo no, podían coger en no, cualquier momento vez. No, no pero, pero si lo hizo, antes, aquí que fue por antes de, esto, pero, ¿no? antes de esto, ¿qué dice? Antes de esto, ¿qué dice? Antes de... de la conspiración ¿Qué? Lea ¿Cuál quieres que lea? ¿Eh? ¿Cuál Leo. Esto, de, de, empezando, esto le el ah, esto. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Ahí. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto, que yo oro. Muy bien. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Muy bien. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velados. Ahí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Muy bien. Eso sí, es bien. importante. ¿eh? Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa más, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino luego y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Muy bien. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Muy bien. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya sí. descansad. Hasta la hora, que... basta, la hora ha venido. Sí. He aquí el Hijo del Hombre y es entregado en manos de los pecadores. Sí. Muy bien. Levantado, vamos de aquí. Sí. Y se acerca el que me entrega. Sí. Y después ya viene el arresto de Jesús. No, no, sí, le, le. Le. A poco. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los doce, Con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Sí. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Sí. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Sí. Pero uno de los que estaban allí buscando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo a Jesús les dijo: Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me rendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Después ya sigue el joven Ustedes ¿No os dais no da cuenta de todo si lo que habéis ¿Y usted la primera vez que lo lee o Que yo es la primera ah, vez que lo leo, entonces... Todo esto está arreglado. Está arreglado. Pues no ah, y una cosa... Estaban durmiendo, pero lo que pasa es que yo creo que estaban... Yo creo que ellos veían... El, Jesús veía en el astral lo que le pasaba, ¿no? No... La cosa clara y sencilla. No os dais cuenta que hasta el mismo Jesús lo dice. Llega, que vez. lo van a entregar. Les este final que han leído. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Ahí Y no me aprendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Pero no nos dais cuenta de Pero si no predicaban en el templo, no lo dejaban. No lo dejaban predicar en el templo, No, no, no, María. Ahora usted puede haber pensado un poco. Repite otra vez lo que ha leído. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. No me aprendisteis, pero es así, para que se compren ¿Y esto que lo hice? Pues pues, lo harían por miedo? No. No, que no era necesario. Que no era necesario. ¡Ah! Por allí no allí No era necesario. No era necesario. ¿No era necesario? No, sí, es tanto beso que tanta comedia, ah, no. todo el mundo lo conocía. Claro, claro. claro. ¿Y sabías dónde se reunía oh, para volar. Sí, sí, sí, sí. Y no lo aprendieron. Y no lo aprendieron. Y no, necesitaban no. la comedia de putas y, ¿Y, de, y la y moneda de plata A este que yo voy a pensar, este es, ¿cómo este es? Claro, es mentira. Y lo conocemos desde de, de cada día, en no ah, todas partes. ¿Predican ah, todas partes? Ese que me mentira. Y, y aquí mismo, ya ves, no han quitado esto. Mm. El Vaticano se ha hecho la, la, la, la pardagada encima, la trampa. Porque sí. te dice que es un Sí. Lo dice tan claro. Cada día estaba con vosotros. Sí. Gente, y ahora necesitaba sí. esta sí. comedia del beso de un peso y Judas. Este que es, estaría. ¿cómo es este? Ya lo sabemos que este. Si sí, todo el mundo lo sabía ya, que así que eh, se había extendido su popularidad. Claro. Bueno. Ahora, la cosa más sensible. Sí. Supongamos. Jesús no está, y aquellos van a buscarlo. Y tú, ¿tú sabes dónde está? Sí, vení conmigo yo diré, ¿está en el huerto de Echema? Sí, sí, sí. Y entonces van, cogen a Jesús y aquel, aquel se arrepiente y se cuelga. Claro. ¿Y ¡Esto encaja! Claro, claro, por el arrepentimiento. Es de, de, de Esta forma que tenéis que ver, la cosa es sencilla. O sea que fue verdad que se ahorcó. Yo sé dónde está ahora reunido. Si me dais dinero, os diré dónde se han reunido. Y después les dice, sí, está reunido en el Duerto de Fechemani. Pero si todo los jefes de Israel, quien no conocía al Duerto de Fechemani. Claro, claro. Es como decir hoy, y quien no conoce, yo te tengo que. Parque de mar o paseo marítimo. Ay, sí. Pero entonces, igual le dieron las monedas. ¿Eh? No, no le dieron monedas ni nada de eso. Y eh, a lo mejor sí, eh, una propina, pero no pero es se arrepintió. si 30 monedas y si, nada. No. Y se arrepintió de todas maneras. La. Y eso de que. Uh, se subió a orar y que los encontraba dormidos y por tercera vez, esto es simbólico, es la tercera vez. Y claro que todo esto es un arreglo de unos y de otros. Además, eh, este dormir, claro, como que lo han destrozado tanto, ¿eh? este dormir es el dormir de, de, de tanta gente que hay no en el mundo. Este dormir es que está marcado. muerto. Uh -huh pero claro ¿eh? porque ¿qué es dormir? porque es aquí no hay que perder el punto de vista simple desde las palabras que os hago, son verdad, son espíritus no, Jesús no podía eh, regañarles porque dormían físicamente mejor porque entendían mejor al maestro no, no, no es. Y aquí, aquí, aquí hay la gran ensalada. Hay que eh, o sea, ir sí. a la idea clara, que la letra A sí. es como sí. es escrito. Sí. Y claro, cada cosa que vais leyendo, ahora hay que pasar. ya detrás, y esto y lo otro, y comparar aquí, está la cosa. No simplemente leer, y esto ha sido así. ¿Me explicó? Qué hay más. No tienen más cosas? No, no. sé, porque todo lo referente a la multiplicación de los padres, de es, no, no, no, a todo se, eso, ya no, no, eso ya lo, es. lo dijo. Eh, y cuando, por ejemplo, mentira, ¿no? en el 15, 15-7, dice que había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de matín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Sí. Este Barrabás Cayetano, bueno, eh, Realmente era así en las fiestas, de, que, que, que soltaban a uno, ¿no?, sí. de los que tomaban preso. Así ah, sí, porque esto siempre ha pasado. Y aquí en España mismo. ¿no? Sí, y, es y claro, en vez de decir a Jesús, dijeron a Barrabás, porque claro, como los, a los sumos sacerdotes y a todos los que estaban ahí no les convenía, entonces por eso que prefirieron pues, que, que, que a Jesús lo condenaran, ¿no? Porque igual podían haber soltado a Jesús y no agarrabas. Claro, fue lo mismo que aquel tiempo. Ya los, que diremos, del Vaticano, del otro, pero, de, de los romanos. Ah, a todos, a todos los militares del Imperio Romano. Como los rabinos. ¿no? Como los rabinos, no ah. todos los dos Vaticanos, porque esto del Vaticano es jefasos, jefes. Entonces, les convenía. Es mejor coger a Jesús, porque lleva la idea, mientras que el otro no lleva idea. Claro, es algo... Ataca, mata gente, es un terrorista de aquel tiempo. Me no sí, sí, sí. Y este es fácil de coger, de claro. pero una idea, este está lanzando ideas. ¿Quién no puede luchar no... contra la idea? Claro, no le convenía. Y, y después Cayetano cuando ya hasta en la cruz Jesús y dice, Jesús, dice, por Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado?, mm. le hacen decir eso a Jesús, ¿Eh? le hacen decir eso a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, no podría decir nunca eso. que no, es cierto. ¿Cómo Dios me va a abandonar? ¿Eh? y ellos le hacen decir esto, los Pero, ¿no os dais cuenta de la para ¿Qué dice antes de todo esto? ¿Lo habéis leído hace un rato? El cáliz. Sí. Y deja que aquella gente que duerme y se da la oración. ¿Y qué dice la oración? ¿Lo habéis que si es posible de mí, que pase sí. este cali, que pase de mí este cáliz claro. pero que se haga tu voluntad se haga tu voluntad, entonces si el juez lo ha desamparado no es que lo haya desamparado él aceptaba la voluntad de su padre